A este parque desde que era una beba. No ha cambiado ni un poco. ¡Wow! ¡Mira! de ¡No me jodas! ¡Es divertido! que ¿Nunca habías venido? ¡No me gusta! ¡Me encanta! Mis papás nos traían a mí y a mis hermanitos cada vez que se podía. Por la economía. ¡Porque es Lululand! ¡Oh! ¡Vamos a mi atracción favorita! ¡Oh! ¡Oh, mira eso, Moxie! ¡Una cosita! ¡Sí! No tengo idea de. ¿Antes o después de que se convirtiera en estrella pop? ¿Y tú? ¿Cómo será cogérsela? ¿Qué? Es una estrella pop. ¿Tú querrías saber cómo coge Robert Pattinson? ¿Tienes un disfraz de humano? ¡Suena infalible! ¡Sí, señor! El equipo M -Y M en acción, haciendo platita. ¡Moxy! ¡Oh! ¿Moxy está bien? <risa> <risa> Lo que yo creo es que esto no es nuestro. Y sería una lástima que alguien descubriera que ustedes crearon a un gigantesco pez monstruoso en el mundo humano. ¡Lulula! ¡Guau! No había venido a este parque desde que era una bebé. No ha cambiado ni un poco. ¡Guau! ¡Mira! ¡Es de ¡No me jodas! ¡Es divertido! ¿Qué? ¿Nunca habías venido? ¡No me gusta! ¡Me encanta!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 ¿Tú querrías saber cómo coge Robert Pattinson? ¿Tienes un disfraz de humano? Suena infalible. ¡Sí, señor! El equipo M M en acción. Haciendo uh -huh. platita. ¡Moxie! Uh -huh. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Moxie está bien? <risa> <risa> Lo que yo creo es que esto no es nuestro lástima que alguien descubriera que ustedes crearon a un gigantesco pez monstruoso en el mundo humano ¡Lulula! ¡Guau! ¡Wow! ¡No había venido a este parque desde que era una beba! No ha cambiado ni un poco ¡Guau! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es de ¡No me jodas! ¡Es divertido! ¿Qué? ¿Nunca habías venido? ¡No me gusta! ¡Me encanta! Mis papás nos traían a mí y a mis hermanitos cada vez que se podía Por la economía ¡Porque es Land. ¡Oh! ¡Vamos a mi atracción favorita! ¡Oh, mira eso, Moxie! ¡Una cosita! ¡Sí! No tengo idea de qué es, pero quiero esa cosita. ¡Le toca! ¿Sí? Antes o después de que se convirtiera en estrella pop? Y ¿Tú? ¿Cómo será cogérsela? ¿Qué? Es una estrella pop.